Domingo 13 de febrero, sexto domingo después de Epifanía. Jesús se bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Lucas 6, versículo 17. Este texto nos narra el conocido Sermón del Monte en las Bienaventuranzas. Aquí Jesús afirma que a través de él ya se manifiesta el reino de Dios en nuestro mundo. Por eso les dice «dichosos». Jesucristo les recomienda a sus discípulos de aquel entonces y a nosotros hoy la misión de trabajar cada día para construir ese reino. Los primeros cristianos comprendieron muy bien la tarea asignada. Practicaban la diaconía, compartían lo que tenían y no habían necesidades entre ellos. Nos dicen las Escrituras, así también nuestro Señor nos encomienda a cada uno a movilizarnos y comprometernos a ayudar, servir, acompañar, contener, volver, devolver la dignidad a las personas que sufren, luchar por el hambre y las injusticias, también procurar la paz. Dios nos invita a ver en cada ser humano la presencia de Dios para ir a su encuentro, que así sea. Amén. Dice el canto y Fe, número 250. Enviado soy de Dios, mi mano lista está a construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor en un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Una reflexión de Iris Bender para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.